En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Estos días se utiliza mucho la expresión de distanciamiento social. Ayer, uno de nuestros invitados nos decía que el lenguaje hace la realidad y que en vez de decir distanciamiento social, deberíamos decir distanciamiento físico. También estos días se dice mucho eso de ha venido para quedarse, pues no no se quedará el distanciamiento hay cosas que no agradan pero han venido para quedarse para hacer ahora que las cosas no sean peor, pero ahora no siempre, que no se utilicen las cosas que pasan para hacer eterno lo malo, eso es una excusa que las excusas se bañan no han venido para quedarse si han venido para algo las excusas es para despedirse Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica. Silvia sí, Casasola en la condirección. Javier Sevillano en producción y redacción. Y estos son nuestros contenidos. Vamos con ellos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como todos los domingos, eh, por este confinamiento y durante el tiempo que duré la alarma, estamos eh, con vosotros en eh, de doce y media a cuatro y media de la madrugada. Hemos eh, comenzado La hablarnos a hablar los vientos hace tan solo unos instantes y vamos a estar con todos vosotros en la sintonía de Onda Cero hasta las cuatro y media de la madrugada. Y os recordamos en nuestra etiqueta al Rosa Vientos. Hablamos esta noche de asesinos en serie, de las nuevas investigaciones que se están haciendo también, de las leyendas y apariciones de los habitantes invisibles y legendarios de los bosques. Los Elfos. Y además, eh, por supuesto, Tertulia. Tertulia Zona Cero. No se ven nuestros no contertulios. La primera vez, la primera Tertulia en la que no se ven, pero... Sí se pegan <risa> En el verbo, por supuesto Juan José Sánchez Oro, Manuel Carvellal y Josep Guijarro También vamos a tener esta noche, esta madrugada Ecosen del pasado con Laura Falco Lara Que nos hablará de Orbes Y por supuesto, Mujeres con Historia, protagonista Margaret Burbaiz, la persona, la astrofísica que descubrió que somos el polvo de estrellas. Y Javier Sevillano nos presentará lo que está por llegar en Fronteras del Futuro. Y durante estos días eh, también estamos abriendo la discoteca. Las canciones eh, que a uno le sirvieron no tiene que servir a otros, eh, pero si ayuda tan solo uno, bienvenido sea el tema musical. Vamos a dar la vuelta al mundo. Vamos a hacer eso sin movernos en del sitio. Vamos a hacer lo que nadie espera de nosotros. Incluso a nosotros eh, vamos a construir algo que nos eh, sorprenda. Esta vez eh, sí.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 lo cual Y a esas tres también, lo cual no tiene mucha relación, por eso empezaron eh, a investigarse por, en dos investigaciones separadas hasta que finalmente fueron confluyendo y se llegó a capturar a través de una treta o una trampa que le tendió la policía eh, a, a este sujeto que acabó y, y, y el perfil que habían hecho acabó eh, pareciéndose bastante a, a cómo era este asesino, ¿no?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 Onda llegan las noticias dentro de muy pocas horas, sabremos esa cifra verdaderamente terrible, hay nombres y apellidos en detrás de las cifras, pero son cifras terribles, eso sí, la de hoy, 420 víctimas creo que son, esa es la más baja desde hace tres semanas, parece que se está reduciendo el número de personas fallecidas por culpa del coronavirus, también es cierto que Tenemos que esperar un poquito porque estamos a domingo y los domingos se pueden bajar un poco las cifras por otra serie de, de motivos. Vamos a esperar que bueno, se esté reduciendo ese número de víctimas, de poquito a poco. Ahora nuestros compañeros de los servicios informativos nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo y queda mucha rosa de los vientos por delante. Hoy estaremos con todos vosotros hasta las cuatro y media de la madrugada. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Llegamos en la rosa de los vientos en la sectoría de Onda Cero. La rosa de los vientos esta noche nada más y no menos que otra vez hasta las cuatro y media de la madrugada Hemos hablado en este primer tramo de perfiladores de la lucha contra crimen, de psicoquiles, de asesinos en serie y ahora en este tramo muchas informaciones, muchas noticias, muchos datos los que os vamos a proporcionar aquí en la tertulia Zona Cero.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 De, de controlar. el titular es bonito pero lo que hay después eh, las notas a pie de página son inquietantes como dices no, es claro. un futuro que no es tan luminoso ¿no?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 que por aquella época, y Manuel lo sabe porque se lo confidencía en su día, eh, yo recibí una llamada de una policía, de un comisario eh, español, para que me personara en la, la comandancia, en, en la jefatura superior de, de policía, donde eh, se produjeron no hace tanto tiempo algunos altercados relacionados con los independentistas, ¿verdad? Y después de, de entrar en la comisaría, es decir, para que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 La CIA no está muy actualizada, pero lo llamativo y lo sorprendente es que en esos informes en desclasificados la CIA considera que España está en el norte de África. Ahí está. La verdad es que, bueno, no Cero sé qué pasa. patatero en geografía. Juan José Tezoro, no, eh, Juan José Tezoro, muy buenos, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Uy, eh, Cyborg. Tú eres el que estabas en el norte de África, ¿no? Yo sí. Por bueno, el sonido. Yo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 Se me escucha muy mal. Se te escucha como si estuvieras no, un poquito más lejos de Marte. Y si luego soy yo el poquito, el de los ruiditos, ¿eh? Sí, sí. Pero tú, tú, ya, tú ya lo has eh, pulido eso. Estos son novatillos, Josep. Claro. Les falta... Yo, de todas formas, llevo tanto tiempo metido en casa que me estoy ya hibridando con la nevera. Entonces a lo mejor puede ser... Estás, puede ser eh, estás poniendo en marcha todas las noticias de transhumanismo. Entonces te estás convirtiendo en, en, en cibormán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 Unas declaraciones de dos científicos de NASA, eh, el doctor Yasujiro Hase Hasegawa, sí, que es investigador. Con lo que vivísimo. Yasujiro, para sí, los amigos. Sí, sí. Ah, es que ahí, eh, ya sé quién dices, claro. Claro, Yasu, Yasu sí, de toda, yasu, toda la vida. Claro. Yasu Coco eh, eh, ¿no? Él está en el laboratorio de propulsión a chorro de, sí. de NASA. Vale. y Lo estás arreglando. Y la otra, a, eh, <risa> que, y la otra eh, Jesse Christiansen, Hombre. que es eh, científica del Exoplanet Science Institute de la NASA. Muy bien, muy y bien. Y que además hace... Que, que se note esas clases de inglés. <risa> <Sí>. ha, ha, <risa> ¿Cómo has dicho? Esa, ¿Lo de instituto? Instituto, instituto. <risa>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 Yo sé, pues bueno, no, yo, suétenos, yo, lo, lo que mejor ¿no? yo creo, yo creo que <risa> que de ahí estoy, es un juego de palabras ¿eh? es que eso de no poder vernos es una puñeta de sí, verdad sí, sí. porque además no puedo tirarte un bolígrafo a la cabeza cuando me cortas es una lástima es, es verdad es verdad es verdad pero eh, yo creo que existen formas esto yo se lo sabrá mejor que yo de interferir en los sueños o sea se han hecho muchos experimentos en el instituto Maimonides por ejemplo en, en Estados Unidos para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 que es el más grande e importante del imperio asirio y que tiene una longitud de cincuenta y cinco metros. Todo eso llegando por túneles eh, Bruno, Silvia,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 esto está señor, en el programa se... que, sí, sí, está en el programa electoral de un partido español que los está tripis, en los el tripis son, son, es que están tú rebajados tú te acordarás, Manuel, de Eduard Pons Pradas eh, Hombre, un monado, eh, por este bueno, es otro que politizó eh, su, su experiencia de abducción hay un libro que se llama El mensaje de otros mundos, en el que... Vamos, Ojo, pero la, de la experiencia de él sí es interesante y sí es importante. No discuto eso. Simplemente que él, eh, en lugar de estar calladito mientras a uno lo abducen, sí. él daba eh, preguntas de política, y poco menos que deducía que los extraterrestres eran de la CNT. Básicamente, o sea... Sí, sí, sí, y, sí, sí es verdad, decir, verdad. Esto no lo ha inventado los trotskistas eh, estos que mencionaba eh, Juanjo, Sino que ya tenemos aquí, en ah, España... Ahora, sí que, te, ahora sí que te escuchamos bien, Josep, que antes, Ay, antes no. que antes te parecía que te habías ido a, a, a, la, a la cueva de... de... ¿Qué pues no, la pusió, no, a no quiero saber cómo os escucho yo desde hace un ratito. Parecéis todos ciberrobots. ¿Ah, sí? Sí, sí. Parecemos ¿Oh? ciberrobots, o sea... Claro, o sea, claro, es, o sea es, es es los robots de los robots. Sí, sí, sí. sí Bueno, al hilo de, de sí, esta... Sí, cuéntanos. Bueno. De esta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 Pues supongo pues, que... me último. da miedo tremendo, ¿eh? Está buscando, pasar después está buscando el... a María Magdalena. Sí. <risa> bueno, pues Inferno, pues, sí, sí, está, en, uh, uh, la última novela de Brown, uh, sí. en, en Inferno especula con la gestación artificial de una pandemia para eliminar <risa> una parte de la población. Ostras, o sea que... Lo que faltaba. Me, me imagino que estará haciendo la pre, la, la secuela o la sí, precuela. Sí, sí. <risa>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 de elementos muy interesantes de cara a valorar los 40 principales a partir de ahora u otras listas similares. Europa CM. Y, y, ve, y veréis por qué. Eh, resulta que eh, los investigadores han escaneado el cerebro de un violinista mientras tocaba fragmentos de 100 segundos de duración cada uno de ellos. Y, a la vez.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 que tiene músicas muy melódicas con una voz eh, prodigiosa. Entonces, yo te diría que eh, ese consenso entre ella y yo estaría en esta intérprete que es Joel. Joel. Eh, Manuel Carvellal, ¿tú qué escuchas? Pues, bueno, pues, tú escucho no las parte de otro, lo mismo. Claro. ¿Eh, ¿También musica... escuchas a Joel? No, no. Yo, <risa> yo, lo que llevo escuchando las últimas semanas son entrevistas a testigos que estoy Joder. digitalizando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 Espectacular Jona, Jona, con dos en dos enes. Eh, muchas gracias, eh. Juan José Chefero. Mil gracias a tú qué escuchas?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 Los habitantes de los bosques, los legendarios elfos, esta noche en La Rosa de los Vientos con Javier Arias. Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, por lo menos en ese mundo no están confinados. Un besito. Eso es. Venga, un beso y un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las cuatro y media de esta noche, La Rosa de los Vientos, insistimos, hasta las cuatro y media de la madrugada. Muchas cosas por delante, vamos a ir ya con ellas. Os recordamos la página web de Onda Cero, onda 0.es, en la sección dedicada a las rosas y los vientos, Ahí está nuestro programa y cada una de las sesiones. Pero también en la página web, en Onda 0.es, tienes información puntual de todo lo que está ocurriendo en España en estos momentos, en España y en el mundo. Y también tienes información en Onda 0.es de muchas cosas relacionadas, incluso, incluso de los eh, teléfonos a los que mandar SMS para hacer donaciones en relación al coronavirus, en relación a lo que está ocurriendo. Una hora de programa en la que vamos a tener Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola y Ecosa en Del Pasado, ya mismo con Laura Falcón. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.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 Toda la información sobre el Reina Sofía. Y la semana que viene aquí estará en Echos del Pasado una vez más, Laura Falcó. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. Margaret Burbetsch fue la mujer, el astrofísico, que descubrió que todo es polvo de estrellas de todo lo que hay en el universo pues bien ella es la protagonista esta noche en el relato de silvia que es ahora en mujeres con historia mujeres con historia hoy pretendo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 En Onda Cero, la Rosa de los Vientos Fronteras del Futuro Fronteras del Futuro, como siempre, por supuesto, con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis amigos? Pues bien, ¿y tú cómo andas?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 estas medidas se están extremando todavía cada vez eh, eh, eh, más, ¿no?, para evitar que concretamente el coronavirus no encuentre alojamiento en la Estación Espacial Internacional. Bueno, es que eso y ya sería vamos, la cacatombe. fíjate, claro, fíjate, llevarlo a, llevar llevar este Salir virus al espacio, a, a, no, no, a si la espacio, es, que, es que podría ser, fíjate, ¿no?, entonces, eh, eh, son servicios críticos, todo este tipo de, de servicios, en eh, misiones espaciales y, y satélites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 Por ciento sí, de las personas claro. eh, que hacen posible que haya naves espaciales y eh, eh, que haya satélites, están teletrabajando, con lo cual...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 Centro europeo de operaciones espaciales que se encuentra en la ciudad de Dar, Dar, a ver si lo digo bienstadt a ver darstadt Darst, darstadt Darst, Darst, exactamente darstadt Darst, Darst, Darst, Darst, Darst, en, en alemania y desde telecomandante no lo he hecho mal del todo no a la cuarta yo llegaría claro. a la decimoquinta claro bueno pues eh, pues fíjate que cómo se ha producido el, el acercamiento de bepi colombo a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 Yeah. <laughs>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 En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las cuatro y media vamos a estar aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos o recordamos Rosa Vientos. Ya habéis escuchado a nuestros compañeros de los servicios informativos, se está escuchando prácticamente en todos los países del mundo, hay prudencia pero hay esperanza, ya se están hablando de medidas de desconfinamiento en las de próximas semanas, sobre todo en los primeros días de mayo en diferentes países del mundo, de forma muy lenta, muy gradual, pero parece que ese futuro, ese futuro esperanzador ya está llegando insistimos, con mucha, con mucha prudencia La Rosa de los Vientos hasta las cuatro y media de la madrugada os estaremos hablando de misterios, de cosas muy llamativas, hay ¿eh? tan llamativas ¿eh? como esta, la utilización de la música, hemos acabado la tertulia hablando de eso, pero la utilización de la música como terapia ...dicen que la música mansa ...a las fieras... ...aunque algunos no nos amansan ni siquiera esto... ...que tiene estos eh, sonidos eh, que nos... ...meten en mitad de la noche en eh, un mundo del que vamos a hablar junto a Pachi del Campo que es el director del Instituto Música, Arte y Proceso vamos a hablar con él de musicoterapia Muy buenas noches Pachi Muy buenas noches Pachi, la música mansa a las fieras es cierto se ha dicho o las excita yo creo que la música lo que hace es eh, permitirnos y posibilitarnos que nuestros estados de ánimo pues eh, puedan ser modificados o puedan ser contenidos o puedan ser Eh, de alguna manera acompañados, ¿no? O sea que habrá músicas que nos exciten, que nos, que nos pongan eh, mucho las pilas y habrá otras músicas que nos acunen, que nos amansen como el refrán o que nos eh, cuiden. ¿sí? En cierto modo puede decirse que la música puede ser también una forma de medicamento. Yo diría que más que medicamento, porque eh, sería un medicamento muy particular para cada uno, porque cada uno tenemos nuestros, nuestra propia historia sonora, nuestra biografía sonora, y en base a ella vamos sintiendo y vamos eh, pudiendo utilizar la música para acompañarnos en nuestros estados emocionales. Mm, usamos eh, mucho la música como herramienta, precisamente para, para estar mejor. Ponemos un tema u otro según lo que signifique para nosotros, porque cada uno tiene sus eh, propios eh, gustos, con ese objetivo, sentirnos mejor, eh, sentirnos en un momento determinado en el que estamos, podemos decir, eh, más aplatanados pues, para sentirnos más enérgicos y viceversa. El fundamento del trabajo que realizáis en vosotros en el Instituto es ese, es encontrar la medida que cada uno necesita, Sonora. Sí, efectivamente, El, nosotros dentro del Instituto de Música de Arte y proceso de aquí de Vitoria tenemos eh, como tres líneas de trabajo eh, una de ellas es la, la formación de profesionales la otra sería la, la investigación y, y la otra sería la atención clínica a personas que necesitan tratamientos terapéuticos y una de nuestras herramientas de uso es la música o sea que lo que hacemos es, a partir de esa biografía de la persona, a partir de lo que llamamos la historia sonora determinamos con qué instrumentos vamos a trabajar, con qué registros sonores vamos a, a poder realizar todo el tratamiento y es con, con eso, con instrumentos de música, con la música en directo o bien escuchando músicas, como hacemos este trabajo. Hace poco participasteis en un, en una investigación, en un estudio en un tratamiento de aquellos niños que estaban sufriendo y que habían sufrido los efectos de la guerra, devastadores devastadores para la mente en Uganda se llevó a Este estudio. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevasteis a cabo? Porque es un, yo creo un muy buen ejemplo en una situación tan extrema como es eh, vivir la guerra y con los niños que son las víctimas más indefensas. Creo que es un ejemplo preciso y perfecto de vuestro trabajo. Sí, efectivamente. En, en este caso fue Ana, Ana Wagner, una compañera que se ha formado aquí en el Instituto de Música del Proceso y musicoterapeuta, que precisamente ese trabajo eh, ha sido estudio publicado y, y presentado en la, en la Universidad de Álvaro, en Dinamarca, por su calidad y yo creo que muy buena, en la cual veíamos que la música eh, en las personas que están en situaciones de conflicto ayudan a crear primero como si fuera un, una especie de aislamiento emocional ante tanto horror o tanta tensión al, alrededor. ¿no? Y por otro lado, posibilitar que la música en personas que están, que se ha producido una, una desgregación social importante, eh, familiar y social, eh, ayude otra vez a, a sentir a grupo, a sentir a las personas que están alrededor y a sentirlas eh, de alguna manera compañeras y personas que ...están para ayudarnos sino para volvernos a, a destrozar la vida. En la música sabemos que muchas veces la utilizamos para esto, ¿no? Para, para crear vínculos y para crear relaciones, de una manera para socializarnos. Y en ese plan y en esa línea de trabajo se, se hizo lo que sería... ...lo que nosotros denominamos la musicoterapia comunitaria. Buenas noches, Pachi. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte... Eh... ¿Cuándo es más efectiva la, la musicoterapia? Porque me imagino que cada paciente y cada persona pues tiene que tener un, un tratamiento y, y haréis un, pues una asesoría un poco como, como qué es lo que necesita. ¿A veces se hace ese, ese tratamiento, esa terapia individual, otras veces se hace colectiva? ¿En qué momento veis que, que obtenéis más resultados? Bueno, eh, de alguna manera el trabajo inicialmente es individual por, para hacer lo que eh, estábamos hablando antes, esa biografía, o esa historia sonora, para hacer esa primera valoración. Y intentamos que las personas que vengan al trabajo musicoterapéutico puedan también eh, incluirse dentro de un trabajo grupal. Uh -huh. eh, lo que pasa es que quizás el, um, las personas que en, por lo menos nos acuden a nosotros eh, en lo que sería la, la consulta dentro del Instituto Música de y Proceso, se buscan son trabajos muy individuales. eh Dentro de trabajos grupales eh, tenemos experiencias, por ejemplo, en, en oncología pediátrica, en Camino Bengochea, que es otra compañera del equipo, trabaja en un hospital y trabaja con, con grupos de niños y niñas En el hacer música, el improvisar música, el crear música. Cuando estamos trabajando en, en personas mayores, en concreto con la enfermedad de Alzheimer, intentamos también hacer trabajo grupal, ¿para que, Para facilitar la relación de los distintos miembros, para evitar los aislamientos. O sea que depende un poco de los objetivos, eh, el trabajo va a ser más individual o grupal. Porque realmente no es solamente escuchar música, a veces también es crearla, eh, estudiarla, aprenderla. En cierto modo, el hecho de que la música en el fondo sean eh, matemáticas y sea el lenguaje universal que nos une absolutamente a todos, es posiblemente la clave de todo esto. El, la música lo que hace es modelar el cerebro. Eh, la música lo que hace es estimular distintas partes del cerebro que nos va a facilitar, por uno, eh, un, establecer una, un ese lenguaje de comunicación, de relación que nos evita el, el aislamiento y nos, y nos posibilita la socialización por otro lado, la música va a estimular esa parte del cerebro que nos invita a la movilidad, al movimiento a desarrollar ejercicios que van desde la asociación de música y movimiento, por ejemplo ¿Mm? o sea que eh, la, la música eh, en, en esos estímulos que va a hacer a nivel cerebral va a posibilitar desarrollar tanto a un nivel motriz, a un nivel emocional, como también iría a un nivel eh, más de, de tipo cognitivo, como sería el aprendizaje de alguna canción o algo similar. Precisamente sobre este asunto, Muy, de, muy a menudo eh, surgen estudios e investigaciones eh, con carácter científico, carácter estadístico que nos hablan, sobre todo Mozart parece el preferido de estos estudios que estudiar a Mozart parece o escuchar a Mozart activar determinadas partes del, del cerebro que parece ser muy positivo para aquellas personas que se acercan a la música clásica a través de Mozart ¿existe un verdadero refrendo científico y estadístico ante estos hechos? ¿o hay todavía una pelea? nivel académico entre los eh, que defendéis la musicoterapia y quienes no la defienden Bueno, yo creo que eh, hay un valor científico un, en los últimos eh, yo diría cinco o seis años eh, ha proliferado muchísimo los estudios, las, incluso tesis doctorales sobre el uso de la musicoterapia con, yo creo que con rigor muy alto y en referencia a lo que señalaba de Mozart. Pues hombre, para eso están los estudios. Unos dicen una cosa y otros van a intentar demostrar la, la contraria. Yo eh, me acuerdo que cuando salió el primer estudio más o menos eh, importante sobre el uso de, de la música de Mozart para, para estimular en concreto era el área de las matemáticas en las personas, esto fue allá por 1993, y... Eh, yo tenía mis reticencias porque en el propio estudio no se había comparado versus qué música, o sea Mozart y otra música o no música en un estudio bastante reciente de hace dos años en la Universidad de Viena se vio que no necesariamente Mozart tiene que ser la mejor música y yo creo que ahí mmm, nos da valor a, a lo que cada persona eh, puede gustarle sus estilos de música, eh, yo que sea a una, una persona de adolescente eh, puede tener un gusto con, por la música distinto o yo mismo, ...puedo tener otro tipo... ...yo que sé, a mí me encanta Key Jared, por ejemplo... ...y puedo sentirme más acompañado mucho más despierto, mucho más estimulado a nivel cerebral cuando escucho una obra de que y no de Mozart y precisamente sobre, sobre esto que dices eh, me gusta tu respuesta porque estaba pensando exactamente eso ¿por qué Mozart siempre? como que existieran dos eh, divisiones musicales la primera, la grande y la que incluso nos eh, causa un beneficio físico como es la de Mozart pero a mí no me gusta Mozart y me gusta Nirvana escucho a Nirvana y me siento mucho mejor que si escucho a Mozart que sinceramente me aburre ¿no? perfecto, perfecto. Que, pero eso le estoy diciendo todo rato en esa, en esa importancia de la historia sonora ¿no? en que cada uno vamos a tener nuestra historia sonora y es, y es con ella con la que va a trabajar el musicoterapeuta precisamente es la, la herramienta poderosa que tiene el musicoterapeuta que es eh, tener en cuenta que lo que el otro me trae es algo con lo que yo le puedo dar valor y puedo hacerlo crecer y puede ser Nirvana por supuestísimo, o puede ser un rap mientras escuchamos un rap eh, quizás un adolescente me esté contando parte de lo que le está pasando y lo que le está costando crecer ¿no? entonces yo debo estar muy atento a eso que transmite esa música que él trae y no por eso la voy a menospreciar y decir, mira, como no me traía Mozart, lo que me está trayendo no vale nada. No, no, no. Creo que hay tantas músicas como tribus urbanas y tribus no urbanas existen en este planeta, ¿no? Y eso es lo, lo bonito que tiene la música, que se expresa de muchas maneras. Y en, y en esa música, Pachi, también ayuda mucho la letra, porque una de las partes que también utilizáis es que el paciente o la persona que, que se está ayudando con ese apoyo de, de la música intente sacar esas emociones que tiene Y, y pueda aportar también ese, ese punto de vista, un, un poco como si fuera su pequeño autor, ¿no? Dar una nueva letra a esa, a esa canción. Dentro de las técnicas que, que se estudian en la formación de, de musicoterapeutas están la, las técnicas de songwriting, que llamamos escribir canciones, que es una técnica yo creo que muy utilizada en, en, en varias poblaciones donde permite que uno vaya expresando lo que va sintiendo como cantándolo no esto eh, yo creo que además eh, aunque tenga este nombre de songwriting eh, todos lo hemos hecho más de una vez y es escuchar una música y ponerle otra letra y eh, ya lo dice el refrán castellano quien canta su mal espanta ¿no? que canta, lo mm. que está sintiendo y a veces eh, cantamos, ponemos letras a músicas o a melodías que ya conocemos y vamos contando, cantando lo que vamos sintiendo o queriendo contar Has mencionado hace un instante las tribus urbanas y me han venido a la mente las, eh, las eh, tribus más eh, tradicionales, en los pueblos tradicionales en África, en, en Sudamérica, en el Amazonas, todos ellos, es muy importante la música, es muy importante los sonidos en, de los tambores, en, la percusión, ¿tiene que ver también con el efecto socializador que tiene para ellos eh, la música el trabajo que vosotros realizáis? Claro, eh, date cuenta y fíjate, señalas los tambores o la música de percusión, hablamos de estructuras rítmicas muy marcadas, y, y yo creo que toda la sociedad se va a configurar y se va a encontrar en torno a ese tipo de, de rituales, ¿sí? Eh, tanto sea las sociedades más primitivas como, como las sociedades que, que se llaman más desarrolladas, en las cuales eh, sabemos que en cuanto ponemos una música muy rítmica, muy marcada, ...aparece ese acompasarnos al estar juntos... ...y nos lleva a hacer una cadeneta, a movernos, a agruparnos, ¿no? O sea que el, eh, sabemos también dentro de, lo, de los estudios de musicoterapia... ...que, que la, la música rítmica va a crear grupo, va a crear contención... ...va a, cre va a crear eh, esa sensación de unidad. Sabemos que la música melódica va a despertar emociones, imágenes, recuerdos, fantasías... Y sabemos que la música más eh, eh, mm, armónica... Eh, va a, a ayudarnos a, a establecer todos los desarrollos a nivel cognitivo, a nivel mental Vuestro grupo se llama Instituto Música, Arte y Proceso Porque precisamente la música es eh, arte y el arte humaniza Forma parte del desarrollo como las, como persona, el escuchar música ¿Es necesario que escuchemos música que nos obliguen desde muy pequeños a escuchar y estudiar música? Yo creo que eh, es necesario que nos alimenten con música, <risa> eh, y ya lo hacen, ¿no? Eh, estoy se me ocurre ahora esta imagen del niño o la niña que se cae en un columpio, eh, se hace un daño, y no es lo mismo decirle, ah, que no es nada, que cuando tú vas y le cantas algo y le dices ese refrán que, que se dice casi cantando, cura curita sana, si no se cura hoy, se curará mañana, y la manera de decírselo, y la niña o el niño te mira con alegría, como que le has puesto el mejor medicamento del mundo, ¿no? Quiere decir que la música eh, nos ha acompañado siempre, nos acompaña uh, para llegar a este mundo, nos da la bienvenida con esas canciones tan maravillosas de cuna, y no, no digo maravillosas por, por las tradicionales, sino también por esas que improvisan las madres, eh, contándonos todas las virtudes que tenemos, uh -huh. eh, como la música que nos ayuda a despedirnos de este mundo, los, los grandes... Eh, canciones que nos acompañan para ese momento de despedida y de tránsito en esa vida ¿Mm? o sea, nos acompaña siempre En los hospitales, Pachi, poco a poco cada vez se va introduciendo más la musicoterapia y ellos, yo creo que incluso los, los médicos más escépticos, pues han dado cuenta que, que realmente consiguen unos efectos pues bastante importantes. Eh, por ejemplo, incluso en los casos de Alzheimer, de la, de la gente mayor, que cada vez hay hay más en nuestra civilización, en la civilización occidental, dicen que los recuerdos últimos que se pierden son la, es la música, es el recuerdo musical. Yo imagino que tú habrás tenido mucha experiencia este tipo. Sí, experiencias muy bonitas eh, en las cuales hemos podido que igual personas que, que nos han cantado nos tararean una canción que casi no te pueden ni, ni saludar, ni decirte nada y, y y tararean alguna canción y y empezar a mirar de dónde podía venir esa canción y poder reconocer incluso, incluso los orígenes de esa persona, ¿no? O sea que Que la música, eh, ese poder de vocación que tiene, ese poder de, de, de traernos la historia mmm, a las personas con, con Alzheimer, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, lo que ayuda es un poco como a, a recomponer parte de esa biografía que parece que se rompe cuando perdemos todo. ¿no? Yo mmm, diría, ¿quién no de los que nos están oyendo, de las personas que nos pueden estar oyendo ahora en la radio, si ponemos cualquier tema musical? estoy seguro que a más de uno o a más de una le despierta esos momentos muy pasados que, y lo despierta con una rapidez es casi como una realidad virtual ¿no? la música es muy poderosa es, es inmediata en el tiempo en cuanto tú sabes poner una música que, que es de algún momento significativo de la vida como de repente arrancas una sonrisa hay una lágrima corriendo por la mejilla, por la mejilla y, hay un, y hay incluso ese momento de, de, de plenitud solamente por unos acordes de, una, de unas notas que han um, representan cualquier momento significativo de tu vida. Antes no era casualidad que mencionara a Nirvana, independientemente de yo me pueda gustar o no, hace muy poquitos días se cumplían 20 años ante el suicidio de su cantante Kurt Cobain, uh -huh. y... ...has mencionado a lo largo de esta conversación... ...varias veces la palabra integración social... ...la expresión integración social... ...como lo, como una de las cosas importantes que se consigue con la música... ...sin embargo la música también a veces ha cantado... ...a la desintegración social... ...y es que pienso en Irvana... ...yo estaba estado en, en el lugar en donde ellos se criaron... ...con todo aquel movimiento musical... ...y precisamente lo que cantaban... ...no sé si también es una forma de, de integrarse... ...pero cantaban a eso, ¿no? ...a la desintegración social que suponía... ...el mundo en el que les había tocado vivir... ...cada cosa, cada momento... Cada la situación tiene, tiene su sonido pero también las cosas malas tienen, tienen música, ¿cómo cuadramos todo esto? Bueno, porque parece que lo estamos hablando todo en, pos en, en esa línea positiva, yo quiero decir que no romper un poco la idea de dualidad, no no es tanto positivo o negativo, yo creo que todas las músicas van contando, cantando lo que va pasando en cada momento, y si me permites un momentito y si me permiten los oyentes cuento rápidamente una historia de la música, cuando en el siglo XI eh, la música que había era una monodia, una una voz, un solo Dios Era el, el digamos el pensamiento ideológico dominante voy uh -huh. eh, rápido en la historia aparece la polifonía, muchas voces aparece el contrapunto puedo opinar lo contrario aparecen otras formas de música, aparecen las músicas y la canción eh, protesta no nos olvidemos cuándo aparece esa canción protesta en qué años de revolución del siglo pasado no nos olvidemos cómo aparece la música new Age después de de un gran tiempo del movimiento pacifista, después de dos guerras mundiales donde la sociedad eh, lo único que quiere es casi una anestesia para, para tanto dolor. Eh, no nos olvidemos que la, musica, la música New Age lo que busca, y bien lo dice en las portadas de algunos de sus discos, es evadirse, ¿no? Eh, ...qué curioso que es cuando nace el pensamiento... ...empieza a querer... Pues, a ...aparecer un poco... ...todo lo que sería un pensamiento único... ¿Mm? Eh, ...o sea que si vamos relatando... ...podemos ir conociendo la sociedad... ...y las músicas... ...a medida de que va pasando la historia... ¿Mm? ...y esto es muy bonito porque van contando... ...y van cantando, van tocando... ...lo que va pasando en cada momento... ...y por eso puede haber gente... ...y grupos que quieren contar... ...eso que están viviendo... ...esa desintegración... Esa sociedad vacía, esa sociedad que no les llena, esa, esa sociedad que a ellos no les está aportando nada. Es una manera de contarnos lo que les pasa. Pues aquí en La Rosa de los Vientos nos ha contado lo bueno, positivo y fantástico que puede tener la música. Y nos lo ha contado Pachi del Campo, musicoterapeuta y director del Instituto Música-Arte y Y muchas gracias a Pachi por explicarnos la función que tiene eso que muchas veces acompaña nuestras palabras en, en este programa, la música. Muchas veces se nos señalan y nos dicen lo importante que es también el sonido musical que acompaña nuestras palabras. Bueno, pues hoy lo hemos comprendido un poquito más. Gracias a ti. Gracias, Pachi. Muchísima, muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes que sigan escuchando la música y el silencio. de los vientos en Onda Cero Acaba de comenzar eh, la sexta semana, ¿no? O es la que hemos empezado. Ahora ya, ya, ya me pierdo de confinamiento. Pues imagínate. Digo, no sé si ha acabado la sexta semana, empieza la sexta semana. Eh, lo que está claro es que tenemos eh, dos o tres más, eh, pero ya hay metidas algunas eh, Yo creo que llevamos que estar la quinta. sí. A mí me da que estar la quinta y, y nos claro, queda a, hasta el 9 de mayo. Sí. De momento han avisado. Cuando sí, sí. llegue el 9 de mayo, espérate sí, a ver. pero bueno, ya hay medidas de desconfinamiento a partir de finales de abril para los niños. Sí, o sea, va a haber dependiendo por las zonas, medidas, de claro. eso, sí. Y ya va a haber ciertas medidas, pero muy lentamente, muy lentamente y con mucha prudencia, que es lo que tenemos que tener todos. Y lo que tiene que tener a la gente que nos escuche, mucha prudencia, absolutamente en todo, porque la prudencia de hoy será el beneficio de mañana en esta crisis que estamos viviendo la rosa de los vientos vuelve el próximo sábado para la noche a las 12 de la noche a las 11 en la comunidad de Canaria muchas gracias por haber estado ahí quedaos en la sintonía de Onda Cero radio donde os informan absolutamente de todo muchas gracias y os mandamos muchos besos y muchos abrazos virtuales que ya nos los daremos cuando nos podamos ver Hasta el sábado que viene.